Bien, tranquilo, por suerte todo bien. Bueno, con mucho para hablar de economía, supongo, aquí, allá y en el más allá. Sí, es verdad, pero tú sabes que en estos últimos días, por motivos que veremos que sean estables, eh, estables en el tiempo, ¿verdad? Sí. Eh, sí eh, tenemos noticias, por lo menos de tranquilidad en cuanto a los este anuncios que han habido, o mejor dicho, cómo los distintos mercados han estado eh, tomando, absorbiendo los distintos movimientos que han habido en los últimos en las últimas semanas daría la impresión que por lo menos en los mercados cambiarios y financieros hay una mayor tranquilidad fruto de no sé exactamente de qué, pero eh, están más tranquilos. Ayer, por ejemplo, si bien hubo una una noticia que podría haber impactado fuerte, más que nada en el mercado argentino, porque dos agencias de rating de Estados Unidos, Standard Poor's Fitch, ya declararon que la deuda argentina está en default, default restringido, le llamaron, o sea hubo un vencimiento al mes, de ese vencimiento no se realizaron los pagos, automáticamente los pasan a esa categoría. Ayer los bonos argentinos, por ejemplo, subieron. Pese a todo esto, se da este por, este, por aludido el gobierno, o mejor dicho, se, se está considerando que tanto el gobierno como... Eh, los tenedores de bolos van a llegar a un acuerdo no nos queda claro por lo menos a mí eh, cuál va a ser ese acuerdo daría la impresión de que se va a anunciar en los próximos 10, 15 días y los mercados están tomando esto como un dato esperemos que sea así porque si no va a ser la verdad que el rebote muy fuerte el, el el dólar en Argentina llegó este a estar a ciento, el blue verdad el, el no oficial llegó a estar a 135 136 pesos argentinos ayer estaba en 129, un poquito mejor. Y el anuncio que llamó este poderosamente la atención porque en esto de la crisis del coronavirus, no necesariamente todos son perdedores, este se publicó en la estadística en Argentina de las ventas del mes de marzo, donde hubo 10 días de, de cuarentena en Argentina, las más fuertes, ¿verdad? Las más importantes. Bueno, Eh, los supermercados y los mayoristas aumentaron un 21% las ventas con respecto a marzo del año pasado. Un dato no menor, o sea, hay algunos que no salen tan mal parados como otros. Y acá en en, en Uruguay hay pocas noticias y hay pocos comentarios. Jorge, sí se publicó esta semana eh, el informe del Banco Central, un informe detallado, yo lo estuve leyendo, aporta muy poco realmente, a excepción de dos o tres eh, líneas que llaman un poco un poquito más la atención, porque son un poquito más picantes que el relato que hacen prácticamente todo el informe, repito, bastante intrascendente. Yo destaqué dos o tres. En primer lugar, la confianza del Banco Central, un poco en línea con lo que estamos diciendo, de que desde el punto de vista financiero aparentemente lo peor ya pasó. Habla de que bien que actuaron los bancos centrales, en eso vamos a coincidir, hicieron lo correcto y que los mercados, las bolsas de valores, estaban festejando un poco y, y habían aplaudido este tipo de eh, medidas de los bancos centrales de dar liquidez al mercado. En realidad, a mí me parece que es cierto, las, las bolsas han mejorado. Por ejemplo, ayer el, el SP500, que es un indicador clásico en la bolsa de Nueva York, volvió a valores de principio de marzo. Y hoy, por lo que estaba mirando, está subiendo nuevamente pero yo no creo que sea por las medidas del banco los bancos centrales que sí son correctas o su rayo sino me parece que es porque la actividad económica tanto en Europa como en Estados Unidos está de a poco volviendo a la normalidad y efectivamente más allá de todos los problemas que va que van a dejar eh, va a dejar esta crisis sanitaria en la economía es cierto que de a poco por lo menos estamos volviendo de a poco a una situación lo más parecida posible a la que teníamos en enero o en febrero, con el adicional de que Europa y Estados Unidos están entrando ya el próximo mes en el verano y eso implica también una actividad económica mayor. Eh, el otro punto que el Banco Central del Uruguay manifiesta es que entiende que el valor del dólar está en unos este, en un nivel bastante realista, o sea, bastante acorde aparentemente al objetivo económico. Que tiene Eso implicaría que el Banco Central está cómodo con el valor del dólar que está de hoy en día y que no espera grandes cambios en el mediano o largo plazo. Eso es el en, más que nada en el mediano plazo, ¿verdad? Eso es lo que manifiesta el Banco Central, vamos a ver si es así. Por lo pronto explica un poco por qué no está participando en el mercado cuando el dólar se mueve en el entorno a los valores que ha tenido en los últimos dos o tres meses. Eh, también el otro dato que no es menor y que es de subrayar es que manifiesta que los bancos comerciales han aumentado sus reservas y han retrocedido un poco en el nivel de préstamos. Probablemente, no lo explica, pero probablemente porque el sistema bancario comercial local está un poco preocupado por la cartera de préstamos que tiene y prefiere tener más efectivo y estar menos jugados a los préstamos por si puede haber alguna situación un poquito más complicada. Pero aparte de eso, tranquilidad de es lo que manifestó el Banco Central, me parece muy bien, es lo que tendríamos que haber hecho hace bastante tiempo, más que nada cuando hay mucho nerviosismo, se necesita que las autoridades salgan y den algún mensaje un poquito más tranquilizador. En esa línea estuvo el informe del Banco Central, y esperemos que así sea en las próximas semanas, Jorge. Eh, esta realidad a 70 días, más o menos, día más día menos de aquel... 13 de marzo te toma de sorpresa eh, en qué sentido la digo si esperabas si, si esperabas este tipo de noticias en la en la economía eh, eh, tan pronto bueno eh, sí eh, efectivamente sí este es bienvenido y sí, yo pensaba que como estaba de, de, el devenir de las mm. de las situaciones que este, que veíamos a nivel mundial daba la impresión que esto iba a ser mucho más profundo y por más tiempo. Eh, si todo sigue así, y es como este se está previendo, por lo menos por las autoridades, en este caso el Banco Central, daría la impresión que va a ser más corto de lo esperado, ¿verdad? Y eso es positivo. Bien, y mirando un poquito más allá, mirando Estados Unidos, por ejemplo. Daría la impresión que Estados Unidos lo peor ya pasó. Uh -huh. Y tiene una gran ventaja Estados Unidos en el sentido de que Ellos están entrando en el verano, eso claro. ayuda muchísimo, este sí. obviamente no es lo que nos ocurre nosotros, pero si allá las cosas mejoran, como que de a poco se va a ir trasladando hacia el resto del mundo. Eh, la mejora ya vino desde Asia, daría la impresión que Europa, hoy estaba viendo la bolsa española, también estaba al alza. Eh, daría la impresión, Jorge, que lo peor, por lo menos en esas zonas, pasó. Nosotros nos está quedando un problema grave acá, que son nuestros vecinos, mm. ellos no tienen controlada la situación. Sí, es difícil estar aislado, más que nada cuando tenemos frontera seca, ¿no? Pero claro. bueno, este que en otros países las cosas estén mejorando, sigue siendo una luz al final del túnel. Esta realidad puede enlentecer o apoyar un poco la consolidación del acuerdo Mercosur Unión Europea. Yo lo considero a este al Mercosur incluyendo ese acuerdo el que se está trabajando con Canadá, con este con Corea, etcétera. Yo lo llamo el Mercosur es un zombie, porque tiene uno uno de los socios que como que sí, sí, pero no, no. El otro, más grande, tiene unos líos internos enormes y por consiguiente no sabemos para qué lado va a terminar disparando. Y los más chiquitos son los que están interesados en que las cosas sigan adelante, pero eh lo único que está pasando es que este el Mercosur camina por inercia, pero no tiene un motor propio y no tiene una dirección, entonces yo te diría, Jorge, que todo lo acordado y seguirá su camino si la inercia se lo permite, de lo contrario va de a poco a quedar este, desmembrado o, o le sacarán algún artículo, veremos qué hacemos, pero eh, este acuerdo hoy en día es un gran zombi, no no tiene no tiene dirección y voluntad propia. Nauro Mediguro, gracias por tu aporte. A las órdenes y como siempre, buena semana, Jorge. Lo mismo para ti. Chau. Chau. Frecuencia abierta.